Somos constituidos como sociedad, pero haciéndolo, haciéndolo este, con los pies en, en la tierra y en la tierra, en lo firme de la tierra, de nuestra historia, es que volvemos a recibir en, esta, en este espacio de la siesta que nos fue a la periodista, la compañera, fotógrafa y per periodista Viviana Fulcheri y ya le damos las la gracias y la bienvenida. Viviana Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Qué gusto, bueno, qué gusto. Gracias por llamar. Un gusto para nosotros también, Viviana. La verdad es que este, te presenté así sencillamente porque me parece que la audiencia un poco que se puede llegar a acordar de que debe hacer casi un, un año redondo, que ya habíamos estado sí. hablando contigo, este, hablamos, sí. hablamos de tu libro, El Cordobazo de las Mujeres poniendo en evidencia que había una mirada de revisión histórica de, esa, de ese momento bisagra de nuestra historia como país, este, que reflejaba siempre, por lo menos en imágenes también, eh, primero que nada la presencia de los trabajadores, dicho así, los trabajadores y los estudiantes. Y un recorte de una foto que lo tiene al medio a tosco, Marchando por las calles en Córdoba, ¿no? Y cuando abrimos el foco, Viviana, encontramos que la multitud estaba alimentada no solo de eh, los estudiantes y los trabajadores, sino que había, por supuesto, muchísimas mujeres. ¿Qué ha sido del devenir del de cordobazo de las mujeres en este año, Viviana? Bueno, estamos... Eh... Ahora voy a hablar en plural porque lo que te voy a contar tiene que ver con, con una película que se hizo a partir de mi libro. Eh, durante, bueno, el libro, como ya habíamos hablado en otra oportunidad, eh, salió y lo tomó eh, la efeméride del Cordobazo. La gente de Córdoba, desde los sectores que te imagines, tomó el libro casi como una bandera. Y en el cincuentenario del Cordobaso, en el 2019, el libro empezó a tener una repercusión que, sinceramente, no pensé que iba a ser tal. Y empezó a, a andar, y ahí me empezaron a invitar desde, se diría, desde, eh, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, y en Córdoba aún más. Mucha repercusión. Bueno, este, esto hizo que Los, una, un grupo de, de cineastas estuvieran en una presentación que yo hice del libro en la Feria del Libro de Córdoba en el 19 y cuando terminó la presentación del libro se me acercaron y me dijeron que quería que formara parte de la cooperativa de audiovisualistas que integran ellos y que se iban a presentar con el libro. Y yo les hacía el guión en una convocatoria que hizo el Polo Audiovisual Córdoba. Muy bien. Y nos presentamos y ganamos. Ganamos un subsidio para transformar el Córdobazo de las Mujeres del libro a película. Eso fue una cosa muy, muy auspiciosa, pero después vino la pandemia. Ah. Entonces no nos, eh, no nos ejecutaron, o sea, no nos dieron el dinero porque justamente lo que no querían era que saliéramos a filmar. Y tanto las mujeres que íbamos a entrevistar, o yo misma, eh, ya estábamos en una franja de bastante riesgo, y bueno, decidimos que, esa, que durante la pandemia íbamos a trabajar muchísimo en todo lo que tenga que ver con la gráfica de la película, en hacerle una música original a la película, en buscar más imágenes de archivo a través de Internet. En fin, estuvimos casi toda la pandemia trabajando de esa manera y cuando un poco se liberaron ya las posibilidades de encuentro, eh, salimos a filmar con distancia. O sea, este, hay una parte donde se ve que las mujeres tienen los barbijos colgando y, bueno, se hizo con, una, con un trabajo tremendo, se hizo a pulmón, el dinero que nos habían dado nos alcanzó mínimamente, la seguimos con fondos propios, pero todo lo que te digo, todo lo que te digo, eh, redundó en una recepción y en un éxito rotundo y el lunes pasado, digamos, que se coronó un poco este éxito que te digo porque nos invitaron a pasar el CCK, en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires y en el Festival de la Mujer y el Cine, que también fue eh, el viernes pasado. Así mm. que bueno, volvimos a Córdoba y ahora estamos con esta semana y la otra prácticamente todos los días llevando película y libro a donde nos pidan. Sindicatos, a escuelas, a la inauguración de un nuevo cine que se abre en Córdoba, eh, bueno, a otros pueblos, eh, en fin. Tenemos unos 15 días, un poco más, todo mayo. Y la primera parte de junio, eh, casi todos los días con... Ah, el Club Berilano, como muchas de las mujeres son, este, han, eh, viven en Alberdi y son hinchas de Belgrano, hicieron que lo fuéramos a presentar a la película eh, debajo de unas plateas que las han habilitado como centro cultural. Así que, bueno, te imaginarás que... Estamos muy contentos. Bueno, la verdad es que, Viviana, te has mandado un laburo impresionante. Metiste la mano en una zona que había quedado ahí en un pliegue de oscuridad que siempre se genera cuando eh, le dejan elegir al patriarcado qué cosas va a contar, qué manera de mostrar y de contar la realidad eh, tiene. Y, este, por supuesto, que tu mirada eh, tuvo esta repercusión porque estamos... Eh, en otro momento, pasaron más de 50 años de aquella protesta impresionante este, para que 54 llegara va 54 va a ser que para que llegara el momento de mostrar las cosas tal cual, tal, tal cual fueran. Digo porque es impresionante, vuelvo sobre esa foto icónica, eh, Viviana, donde lo vemos a, a, a Tosco agarrado por dos lados, este, abrazado con compañeros marchando por el medio de una avenida en Córdoba, y es la misma foto la que vos rescataste, donde se alcanza a ver a cantidad de mujeres de luz y fuerza, por lo menos en, en, la, en, primera, en primera línea. Este, también se me viene a la cabeza la cuestión de cómo el Estado debe ser el garante de que la historia sea revisada y revisitada con todas las herramientas de la actualidad Aquí. y con, abarcando todo lo que se pueda, porque ahí nos quedó, nos quedó instalado que eran estudiantes y trabajadores y todos varoncitos, y no, vos recorres y recorres fotos y fotos y mujeres había en todas esas esquinas del cordobazo. Viviana, ¿cómo fue laburar entonces ya una vez que, que, que te acostumbraste a este, nuevo, a este nuevo traje en el que sos una sí. autora exitosa...? y que ha sabido colocar <risa> excelentemente su producto, al menos de arrancada en Córdoba, ¿cómo fue ponerte a laburar en el mundo audiovisual? Porque el documental, si, se, si es un documental, creo que sí, este, lab, labura con, eh, con el, el, el testimonio de este, ocho mujeres. ¿Digo bien? Exacto. Sí, sí, sí. Bueno. No fue demasiado extraño porque... Mi título en la Universidad de, de Río Cuarto eh, fue Comunicación por Imágenes. Eh, lo que pasa que, que fue en el siglo pasado y en vez de hacer audiovisuales con videos, se hacían audiovisuales con diapositivas sincronizadas con, con aparatos en donde, a partir de, de distintas conexiones, iban pasando las imágenes, las diapositivas, y se les incorporaba música, pero era un audiovisual eh, no filmado, no grabado como video, ¿no? Claro. Eh, lo cual era tremendamente más complejo. Ahora a mí me parece todo tan fácil, porque es cuando vos te acostumbrás a manejar un auto malísimo y después te dan uno que anda bárbaro. Vos la pasaste <risa> Muy malísimamente bueno. mal, malísimamente mal, no frenaba. Eh, se te abrían las puertas, se te empañaban los vidrios, y después te dan uno que ande bien y. Y que la dirección <risa> se mueve bien, tiene buenos neumáticos. Claro, claro, y aparte un equipo hermoso de, de jóvenes, que, la verdad que muy jóvenes. Y bueno, hicimos al comienzo, esto fue un poco lo que a mí más me costó, a mí me costó correrme del de lugar de que íbamos a hacer filmar el libro en la película. No, ellos quisieron hacer eh, una película adaptada del libro, por lo cual yo tuve que hacer de actriz, si, si se puede decir así. O sea, yo me tuve que, que eh, autorrepresentar, Tuve que actuar de mí misma, entonces tuve que hacer, contar en cámara cómo fue el derrotero, cómo empecé a buscar una foto, cómo empecé a buscar otra, cómo fui al archivo, cómo encontré que había una fotografía que nunca se había publicado, en donde Tosco quedaba en un costado y las mujeres en primer plano. O sea, yo en la, pe en la película ahora estoy narrando todo eso. Y después el recorte fue entre, que fueron veinte las protagonistas del libro, nos quedamos con ocho, que fueron las mujeres que estuvieron el mismísimo día del Cordobazo. Las otras estuvieron vinculadas al, Cordio, al Cordobazo eh, por distintas facetas, que, que en el libro se explican, estaría muy largo, pero eran todas mujeres que participaron del Cordobaso en distintos ámbitos que no fue la calle. Las ocho que, fue, que recorté del libro, las ocho que recorté, fueron mujeres que fueron corridas por los caballos, que le tiraron bolitas a los caballos, que quedaron detenidas, que les hicieron este, eh, un juicio este, después de, del cordobazo, que las metieron presa, que las persiguieron, que les vino el exilio, en fin. Eh, eso fue la película. Y bueno, y la película tiene una... Un final que en el libro se deja planteado, no hago explícito mención, pero queda planteado que las mujeres siguen en las calles y que están todas alineadas o casi todas en los movimientos feministas actuales. En la película es muy claro, porque aparecen en las marchas de Ni Una Menos, aparecen en, en todas las marchas este, por las cuales se reivindican este, derechos de, distintos derechos de las mujeres y que, por supuesto, son a partir de las luchas femeninas. Claro, Así y son, que, bueno, esa y son vuelta, las militancias actuales, vuelta, Viviana. ¿Cómo? Que son las militancias actuales que las convocan. Por eso la película termina como el comienzo. El comienzo empieza hablando de las jóvenes militantes y termina hablando de las jóvenes militantes que como dicen ellas, son las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Y de ahí el título de, del documental, Las brujas ah, del cordobazo, bien. que ya está caminando todo el país. La verdad es, Viviana, es que es impresionante y da gusto haberte convocado, haberte tenido el año pasado hablando de tu libro que este, eh, te hizo quemar muchas horas de investigación. Eh, nos imaginamos sí. que un poco se reforzó eso, con el, la aparición de la propuesta para filmar, este, que te ha tenido eh, con el dele que te dele de estas nuevas tecnologías, lo contaste muy bien, sí, eso sí, sí. está buenísimo, porque por ahí hay quienes están en alguna militancia, estuvieron, y por ahí este, están atemorizades, eh, sacando la cuenta de todo lo que hay que hacer eh, si se quiere llevar eso a la prensa o si se quiere llevar eso a video, si se quiere, y la verdad es que eh, entre los pliegues de la actualidad, Viviana, se encuentra un montón de gente, un montón de energía, juventudes, sobre todo, que, que ya la vienen vislumbrando desde hace rato y que saben que hace falta protagonismo. Te sentiste bien acompañada, quiero decir, ¿no? Ah, oh, pero maravillosamente bien y después de todas las eh, en las presentaciones se diría que, que los jóvenes son mayoría y eso es profundamente reconfortante porque no, nos, no queríamos hacer un mero recordatorio de un hecho histórico hicimos y queremos que eso signifique un espejo donde las nuevas generaciones sobre todo eh, tengan donde mirarse que esas militancias eh, abonen esas militancias Y estas mujeres que siguen, que siguen en la calle, o sea, están marchando con las, con las pibas, como decimos nosotras, ¿no? Así que, bueno, es, es, es un recorrer en conjunto ahora y, bueno, los sindicatos que tienen sus nuevos espacios de género quizás sean los que más nos convocan. Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, Vivi, la verdad es que es un gustazo tenerte por acá de nuevo eh, hemos agotado, creo, he, he agotado por lo menos mis pocas preguntas y, lo que, y lo, que me, lo que me faltaría te pediría que me agregues es en todo caso si crees que este derrotero que siguió tu libro este, está fundamentado en tu esfuerzo personal, en el esfuerzo de un grupito, este, cuál es la lectura sobre, sobre la actualidad en, en una Argentina que vive convulsionada, si se quiere, vive de crisis en crisis y por ahí en el dele que te dele no terminamos de aprender, no terminamos de entender o de reflexionar sobre nuestra propia historia. Eh, bastante reciente, ¿sí? a pesar de que pasaron casi 54 años, pero eh, hay que entender también que tenía que ver el cordobazo con el fin de un ciclo autoritario en la Argentina, por eso... Esta última reflexión que te pido, Viviana, desde ya te estamos muy agradecidas. ¿eh? Bueno, bueno, la agradecida soy yo. No sé, me parece que baja que, un poco qué mensaje o qué se pretende este, con esto y con, con esta tarea tan continua de llevarlo de lado a lado. Eh, yo creo que los tiempos este, urgen, eh, urgen, y eh, siempre se habla de que los jóvenes que están despolitizados, que no les interesa, que todo da lo mismo, que, que bueno, que la post nos ha encontrado muy individuales, nos ha encontrado desesperados y en vez de buscar una desesperación colectiva nos volvió cada uno y cada una eh, como más centrada en su ombligo. Un poco la, lo que estamos percibiendo mmm, continuamente con esto que llevamos con la película y el libro y visitando el, el martes tengo una reunión con 150 alumnos de una escuela de alma fuerte que son los que me invitan a ir 150 alumnos viendo la película eh, entonces eh, uno tiene que ir cambiando esta idea que por ahí se ven en algunos medios de que ya no les interesa, que no se quieren comprometer que, que van por la fácil, que que adhieran a estas este, horripilantes figuras que, que aparecen como como me decías, pro, proponiendo ese un cambio y, y son un, eh, un, un, una junta de de locuras no de de, de ideas deficientes que en fin o sea con esto se proponemos con esto que se vuelva la política que se vuelva a hablar de políticas, que se vuelva a discutir de políticas, que se hagan propuestas, que se involucren eh, en distintos ámbitos, eh, que le pongan el cuerpo, que salgan a la calle, eh, que se retomen en cierta manera, si bien pasó mucho y poco tiempo, pero que, que vale la pena, que vale la pena ir por más, que vale la pena lo colectivo, que vale la pena eh, proyectos que tengan que ver con el bien común. Excelente, una gran síntesis de la propia periodista, fotógrafa, autora y también cinematógrafa ahora, audiovisualmente realizadora. Viviana Fulchiri, te estamos muy, pero muy agradecidas. Nos encantaron esas últimas palabras, Viviana. Te mandamos un bueno, cariño y un abrazo. Me alegro, me alegro, me alegro mucho y muchas gracias por por recordarme en, en esta fecha que por supuesto para todos, pero en particular para mí, me moviliza tanto. Me volví, es, es un gusto que, que en las radios y que, este, que me pregunten y volver hacia esos temas porque son temas de la memoria y la memoria no es imperecedera. Muy bien. Así que vuelvo a agradecerles. Bueno, ya nos volverá a convocar la memoria para tener otra conversación. Gracias de nuevo. Viviana Fulcheri, bueno, ya lo dije todo, ¿no? La autora del Cordobazo, de las mujeres que terminó generando el documental Las brujas del Cordobazo. Se presentó en noviembre del año pasado y se pudo a ver en el Centro Cultural San Martín el viernes 12 y este lunes pasado estuvo en el CCK, ¿eh? Empezó a caminar el país una, un audiovisual, un documental que nos va a relatar en primera persona femenina una parte fundamental de la historia argentina del siglo. 20.